A la Argentina, en cada uno de nuestros territorios y para seguir un poco con oteando el horizonte y prestar atención a lo que está pasando en otras hermanas provincias, eh, es que hoy estamos en contacto con, este, nuestro, con nuestro amigo, que podemos decir así, es el productor de la provincia de San Juan, Walter Martínez, que ya está en el teléfono para charlar un ratito. Buenas tardes, Juan, Walter, Juan Pablo te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo. Buenas Wa a usted y a toda la audiencia. Walter, primero que nada, muchas gracias por darnos un ratito de tu tiempo. Sabemos que a esta hora no se duerme la siesta cuando se es productor o productora. Eh, queríamos preguntarte primero que nada, Walter, ¿desde cuándo sos productor y qué es lo que, en, en qué metes tu producción? Digo, eh, ¿qué es lo que produce tu tierra, Walter? Sí... Mi, tengo mi, todos mis años en las la chacras Empecé a trabajar desde chico en las chacras eh, Con mis viejos Primero empezamos a trabajar Trabajamos con gente productora Y bueno, y después ya Me crecí un poquito Y ya me, me dediqué yo a hacerlo yo solo a, a la producción Muy bien, muy bien ¿Y qué producís? ¿Alimentos, Walter, más que nada? Y todo lo que se maneja más acá en San Juan Porque somos productores eh, chicos eh, Entonces No, no producimos muchas cosas para, para afuera, producimos más lo que se, come, se consume acá en San Juan, la cega, espinaca, lechuga, perejil, haba, rúcula, cebolla, eh, broco. ¿qué? Todo lo que sale de tu chacra, podríamos decir, no sale nunca de la provincia de San Juan este, y seguramente eh, termina siendo consumido en la provincia. Eh, ahora, Walter, eh, sabemos que la provincia viene atravesando una época muy difícil, que hay una gran sequía en San Juan. ¿Cómo es laburar de esta manera? Y lo digo a propósito, además, de que nos enteramos de que la, esta sequía que hay en la provincia llevó a las autoridades a decidir que cerraban la carilla, que no va a haber agua para el riego durante, durante unos meses, Walter. ¿Esto es así? ¿Y, y qué tal tan cual, seria la sequía? Tal, como, tal cual como usted lo dice. Eh, además, ayer le he mandado un mensaje al celador que, que se comunica con los regantes acá en, de la producción de, de San Juan Positos Quinto Cuartel eh, y le eh, pregunto que si me podía pasar la, la escorta de agua y me dijo que no tenía, para pasarme bien la información de las corte de agua, porque él le habían dicho que se cortaba ahora en abril y volvía en agosto el agua. Pero que van a alargar un chorrito de agua una semana, pero no sabe cuándo. Esa es la contestación que me dieron eh, el señor de el de Hidráulica, que es un peón también, por, porque las autoridades más grandes son los que las órdenes de las cortas, eso es lo que me dijo. Muy bien, o sea que hasta el 21 de agosto, Walter, están sin agua eh, en donde normalmente se están produciendo alimentos y no son alimentos para exportar, no, son, este, no se trata de soja, estamos hablando de agua que falta para el riego en la provincia de San Juan y que va a estar cortada hasta noviembre de este año por la crisis, eh, gran crisis que hay, este, la gran sequía que hay en esa provincia lo decidió la legislatura de prorrogar la vigencia de la ley de emergencia hídrica. Esto Walter, si tenés que adelantar en el tiempo, vos ya sabés qué va a pasar con la producción si no hay agua. Sí, ya lo está pasando, ya lo estamos, ya lo estamos viviendo. Eh, esto es una sequía eh, en general. Eh, más que sequía también eh, hay que hablar, hay que hablar eh, y ser realista. Eh, si fuera sequía, como se dice, que estoy seguro que sí tiene que ver un, un 100%, un, un 30-40% de sequía, eh, también eh, no hubiera agua para las minas. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros los productores, que el agua se la llevan a las minas y no nos entregan agua a la producción. El agua se va a la explotación minera, Walter, eh, pero lo que dice la provincia es que cierran el, el riego para que se junte agua en los diques con el propósito de, de enfrentar el próximo ciclo, el próximo año, este, tratando de tener una reserva lo más grande posible. Ahora, esto no se contradice con lo que nos decís, Walter, ¿no? porque podría ser que se esté juntando agua en los diques para la actividad minera, esto a vos te, te consta, ¿qué crees que están pensando las autoridades en San Juan, digo Walter, a, a propósito de, de la situación que estás viviendo vos y otros productores y productoras? ¿Qué piensan las autoridades que van a hacer ustedes para producir alimentos? Y poco, eh, te soy sincero, eh, poco interés, eh, tienen en, en la producción de, de, de, de, de más que nada a de, los, de los pequeños productores que son los que mantenemos San Juan porque a los productores grandes eh, que plantan para, para transportar cosas para afuera como ajo, cebolla, tomate in industria, todas esas cosas ellos ya hay varios que les han hecho los pozos para eh, agregarle agua pero todo el, el productor chico que es el que mantiene el San Juan eh, No, no he visto más en la zona de Posito, Quinto Cuartel, no han hecho ningún pozo para darle un cadáver de agua a la gente. O sea que las, eh. las perforaciones que hizo la provincia, porque he sabido que había un programa de algo así como 70 perforaciones, de las que realizaron más de 50, pero no son para los pequeños productores, son para las grandes producciones este, eh, intensivas, digamos, de eso sí que se exporta. Y, y, eso, y, y eso es lo que le ha, le ha, le ha apuntado el gobierno, porque acá eh, los afectados de, de, la, de la sequía y del agua que se lleva a minería eh, eh, la estamos pagando los pequeños productores, los pequeños y medianos productores y la gente la va a pagar el día de mañana dentro de un par de meses cuando la verdura esté muy cara. Cuando no haya verdura. Porque esto lo, lo que vas a, a producir directamente, nos cuenta Walter Martínez, chacarero de San Juan, que va a impactar directamente en los precios de los alimentos de la, que, que consumen en San Juan. No sé si les suena a nuestra audiencia lo que estamos hablando. Aumento en el precio de los alimentos. Esto es lo que nos está, nos está advirtiendo Walter. Eh, Walter, ¿cómo se las van a ingeniar? Digo porque a pesar de que vos puedas aumentar el precio de los alimentos que vendés, este, vas a tener que seguir haciendo o pensando magia para poder regar la producción. Es que no se va a pensar y no se va a poder hacer ni magia, no, no se va a producir. No hay. Ya, ya, hay, ya hay un 30-40% de que ha dejado de producir, de los pequeños productores, que es lo que te, de, es lo que te digo de, de lo que va a pasar acá en San Juan. Eh, ya hay un 30-40% que ha dejado de plantar. Eh, no es que... ¿Qué pasa cuando un chacarero, cuando una chacra deja de laburar, Walter? ¿Qué pasa con esa tierra? Y, y pasan muchas cosas. Pasa a, pasamos a, a una pobreza muy grande, de tanto de, de, del que tiene ganas de, de, de trabajar y producir, y al que le da trabajo al vecino para que le ayude a criar las chacras, eh, se van matando las familias entre, entre sí. Porque cuando un productor deja de plantar, eh, deja de ocupar gente para, para, que, para trabajar. Y, entonces, eh, y esa gente, dónde, ¿dónde va a conseguir trabajo? Por empezar, en una... Ya no, es, no se trata de, de, de solamente del, del chacarero, del, del productor, se trata de, de las familias que trabajan con el productor. Que, que No sé a dónde va a ir a parar esto, cómo, cómo lo va a mantener el gobierno. Eh, y aparte de eso, la gente que va a comprar la verdura, no sé, van a tener que tener verdura de afuera. Eh, acá San Juan ya está visto el tema del agua, eh, no lo... Hoy lo han venido a hacer recién eh, eh, visto a esto, pero esto ya se venía viniendo a ver hace 3, 4 años atrás, quizás más, pero cuando, las, cuando ya las minas estaban trabajando a full, que se llevaban el, un 25, 30% de agua. Bueno, esto agregado a una sequía que estamos viendo en todo el país, Walter, te contamos que acá el río Colorado que alimenta el dique de Casa de Piedra es un emprendimiento allá en el suroeste de la provincia, muy mimado para todos acá, Este, lo vemos al dique por el suelo, verdaderamente es una lágrima, y la, el caudal del Colorado también adi, está muy, muy disminuido. Eh, el tema es que allá el riego, y, eh, se saca una parte de los diques para regar. Eh, y cuál, ¿Cuál es el sistema, Walter, para llevar el agua a la chacra? ¿Hay acequias? Eh, ¿Está entubado? ¿Cómo llega el agua a la chacra? Sí, tener los canales... Tenés los canales macho un decir, porque son los que van eh, unos para el norte y otros para el sur, eh, y son los que van largando por cada un kilómetro más o menos para, eh, con las compuertas chicas de la, para la sequía, con canales entubados chicos, para ir repartiendo el agua. Muy bien, muy eh, bien. ¿Son el, el, el canal macho, decís, ese, eh, eh, eh, con, con, con base de cemento, podríamos decir, o va por el suelo? Eh, no, no, con base, con base de cemento. Con base de cemento. Y llega la hasta cerca de la chacra entubado y ahí recién agarra sequia, digamos. Llega hasta la sequia y, o, o canalcitos entubados también más chicos, que son los que reparten... Eh, el agua para todos los departamentos. Lo digo esto, Walter, a propósito de que sabemos que hay lugares en donde se producen alimentos, pero el agua se desperdicia mucho, por eso te pregunto por la huella del agua, porque los pampeanos están acá, las pampeanas están con, con mucha sed, ¿viste? Hay mucho reclamo por los ríos, Con la provincia de, de Mendoza, sobre todo, también está el proyecto del Tambolar en la cabeza de las autoridades de la provincia. dicen que eso no tendría que llevarse adelante y no sabemos cómo lo ven ustedes al hecho de que haya semejante obra, porque son varios diques consecutivos sobre el mismo río no Walter. No escucha nada. Ahí a ver ahora. Te, te preguntaba Walter cómo lo ven ustedes los productores al hecho de que en la provincia se esté desarrollando semejante obra hídrica como la del Tambolar. ¿Nos beneficia sí. en algo a los productores? Y de beneficiar eh, depende de qué uso le den ellos a, a qué uso y qué eh, caudal de agua le, le, le, le pueden pertenecer a, a los productores de ahí del trabajo que están haciendo ellos ahí. Ese es el tema. Porque ellos pueden decir, eh, eh, vamos a hacer esto acá, pero ¿y para dónde la van a mandar al agua? Es? La van a mandar para los productores, la van a mandar eh, para, para, para llenarlas, a la, la, la, la, la, porque acá en San Juan se han hecho muchos entubados directos que vienen de, de arriba, de Punta Negra, para, para traer agua a, la, a las piletas de oce, Porque eso también, nos, es, ya acá, no solamente tenemos el problema del agua de riego, tenemos problemas hasta del agua de, que uno va a tomar también. Claro, claro, la, el agua potable que llega a, las pue, a los pueblos, a las ciudades. Bueno, Walter, la verdad es que es tristísimo escucharte, eh, hablamos de la realidad de varias provincias en la Argentina, esto está ocurriendo en Catamarca, en Mendoza, este, hay, eh, bueno, hay mucha preocupación entre las productoras y productores de alimentos porque, como nos explica Walter, es una situación cuando se deja de producir que rompe las familias, lleva a la pobreza a las personas que antes tenían un laburo decente, digno y saludable, y termina, bueno, ya sabemos cómo termina, ¿no? la gente termina apilándose en los pueblos, en las ciudades, miseriando un laburo en algún lado. Walter, nos da mucha preocupación, mucha tristeza esto. Este, y también, bueno, nos imaginamos la angustia que es vivir en esta situación. Ahora ya tienen confirmado que hasta noviembre no va a haber más agua, y el río fue perdiendo su caudal en los últimos años de una manera terrible. Walter, en los cinco últimos años, eh, Lo de las represas hídricas en San Juan bajó 73% su caudal, es impresionante. Eh, Walter, no, no, no sé si te queda algo importante que nos quieras contar de cómo está tu, tu región, de qué es lo más preocupante, pero la verdad es que no parece que fuera a haber una solución pronta. Entendemos la preocupación que esto le genera, Walter. Sí, La preocupación más grande que tiene uno como productor y, y, y trabajador del campo eh, es de qué vamos a vivir. ¿De qué vamos a vivir? Porque si no hay agua, eh, no hay producción. Y si no hay producción, no hay comida. Eh, y no solamente para la, para la gente que va a dejar de producir, pero como te digo, para la gente que también trabaja ahí y para la gente que, que va a consumir. También. porque si no hoy en día sabemos cómo estamos con las infracciones que hay la gente cuando vaya a comprar un, una, una verdura que venga de aquí, que la van a tener que traer de afuera porque acá en san juan se me hace que no, no se va a poder hacer eh, con el sueldo mínimo que está cobrando un jubilado un pensionado o, o cualquier que está cobrando un sueldo mínimo cómo va a ser para, para sobrevivir Esa es la preocupación que tenemos todos los sanjuaninos Y la gente que, que planta, ¿qué va a hacer? ¿A qué se va a dedicar? Es muy, muy brava la situación, Walter, lo entendemos perfectamente y además, bueno, las grandes productoras de alimentos tienen garantizada el agua, se les hacen las perforaciones Y los más chicos tienen menos de espalda para aguantar estos hogazos. Estos o sea, ojalá se recuperara la situación hídrica de un día para el otro, Walter, aunque sabemos que está pasando en Catamarca, en Mendoza, en San Juan y en otras provincias también. Esto es terrible. Esto viene ya eh, eh, tipo mundialmente, pero acá en San Juan ya se había venido de varios años. No, no estábamos hablando, como te digo, de eh, esto se había venido ya de hace mucho. Y bueno... Acá no sé, eh, hoy hace uno o dos años que se han empezado a querer eh, hacer cosas, pero esto ya se hubiera tenido que haber hecho por decirte 7, 7, 8 años atrás, 10 años, mínimo. Bueno. Eh, cuidar el tema del agua, cuidar el tema de, de, lo, de, de, de los asiares donde se sentaba, la, donde se sienta la, la, la nieve, eh, es todo un tema. Si te tengo que explicar que hay mucha gente que no lo cree y no lo entiende, que es cierto, San Juan se fue para arriba cuando explotaron las minas. No tengo nada en contra de eso, pero porque el gobierno lo decidió así, el que estuvo en ese momento o el que está ahora. Eh, pero cuando se explotan las minas, es, aparte de, de sacarte un 30% de agua para lavar ellos el oro, eh, rompen los asiares, los cerros, todo y no tener las nieves a donde, a donde se van a sentar y menos agua va a haber. Esto del día uno que, que empiezan a tratar las minas, eh, hay cosas que mejor gente estudiado que yo lo sabe y, y nunca le hicieron caso, nunca los escucharon. Bueno, acá estamos con los resultados, Walter, la verdad que provoca desesperanza. Eh... Te estamos muy agradecidos, Walter. La verdad es que te, te, nos dan ganas de abrazarte y a cada una de las personas que viven en esa región. Y ojalá tuvieran la bendición de que se revierta esta situación, pero es como vos decís, es una cuestión eh, planetaria ya directamente. Eh, Walter, te agradecemos por este rato, te dejamos que sigas laburando. ¿Qué se hace en esta época, Walter? Si tuvieras agua normal, ¿en qué estarías? ¿Estás, estás sembrando, estás plantando? Y hasta ahora tenemos, estamos, tenemos sembrado, no lo que queremos, pero algo tenemos sembrado. Eh, como te expliqué hace rato, remolacha, que le dicen la veteraba, cega, brócoli, cebollitas de verdeo, perejil, rúcula, eh, las habas que todavía no salen. Veteraba, <risa> dijo Walter, viste. Tiró ahí, veteraba no sé, los pampeanos y las pampeanas se quedaron así, Walter, se quedaron viendo, porque acá, acá, ni camote, le decimos a la batata, le decimos, mira, a la veteraba. Walter, muchas, muchas gracias. Eh, te dejamos que vuelvas a tu tierra y ojalá pronto puedas contarnos mejores noticias. Desde ya, muchas gracias a ustedes por, por ser esto también, eh, a la audiencia, y ser escuchado que la gente eh, cuidemos el agua, más que nada, eh, no. hemos habido muy muchos años de desperdicio de agua también, no le echemos toda la culpa a las autoridades, ni, ni, al, ni al clima, ni a nada, también no le echemos culpa a nosotros mismos, porque hay mucha gente que siempre ha despreciado mucha agua, y ahora nos va a hacer falta esa agua que, que tanto eh, uno desea tenerla, eh, esperemos que esto se componga y y tengamos todas las cosas en orden para que no suframos ninguno porque acá no solamente va a sufrir el productor como te dije va a sufrir la gente también cuando vaya a comprar sus, sus, alim sus alimentos tal cual, tal cual gracias Walter que tengas buena tarde gracias. che, un abrazo igualmente que anden lindo gracias